Esa mujer que se aparece cual fantasma en el recuerdo con su olor, con su perfume y la textura de su piel tan nítidos que con solo alzar la mano se podrían tocar como si tras la puerta hubiera aparecido no ha dejado ni su nombre ni su sino se ha perdido para siempre en la ciudad y no ha de volver Esa mujer es un dolor, esa mujer Esa mujer que dejó un hueco tan profundo en la memoria sin que su nombre ni sus finos se dejaran atrapar nos tiene a la mente cada vez que llueve como aquella noche en que Y el sueño de su cuerpo se aparece cual fantasma en el recuerdo Cada vez que el tiempo sabe a soledad y no hay amor Es un dolor, mujer es un dolor